Oye, ¿mal que te ha parecido la nueva peli de Guardianes de la Galaxia? Me apasiona. Estamos en el segundo programa de la octava temporada de Fangirl, somos las de siempre. Maloles, saluda. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rose y en este programa Guardianas de la Galaxia vamos a hablar de, sorpresa, Guardianes de la Galaxia, <risa> la tercera entrega de la saga. Además, antes de ello vamos a comentar unas noticias con cositas que nos han ido llegando, actualidad y cosas que están por venir. Y creo que con eso eh, ya tendríamos programita, ¿no, Maloles? ¿Algo que añadir antes de meternos en las noticias, novedades, reseñas, cosas recibidas? Pues nada, simplemente avisar que vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia con spoilers y a lo mejor yo hablo un poquito de Quantum Manía, eh, la película que acaban de poner ahora en Disney Plus, ¿vale? La de Adman y la Avispa. Y lo aviso desde ya, porque luego muchas veces nos decís ¡Ay, es que habéis comentado no sé qué y me he comido los spoilers! Bueno, pues desde aquí, desde este momento, sabed que puede haber spoilers de Quantum Mania y de Guardianes de la Galaxia, seguro, ¿vale? Seguro. Uh -huh. Y ahora ya, eso es todo. Pues vamos a las noticias. recibidas y demás menesteres ¿Por dónde quieres empezar, Malolés? Bueno, yo creo que tenemos que empezar eh, hablando de una cosa que llevamos arrastrando bastante tiempo y es que eh, Teresa Castro nos envió unos fanzines de historietas transoceánicas de mujeres LGBT y personas no binarias, eh, una que se llama Del otro lado de y otra Así somos. Y son historietas hechas por, pues lo dicho, mujeres y personas no binarias eh, sobre vivencias trans, tanto eh, de España como eh, de fuera de España, pero bueno, están en español y en, eh, en euskera, porque esto está financiado por el Ayuntamiento de Donosti y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo así que eh, nada simplemente eh, decir que hemos podido leer a un montón de personas como son pues la propia Teresa Castro eh, Andrea Condelcano Dani, Cris Represa que os sonará porque es la autora de Cosmos mm. y Waterfall eh, Mame Moreu Rey Rey, Eider Santos Navarro Olola Verónica Vaz en uno de ellos y en otro tenemos eh, a Sidney Hilton, a María José Manzano a Susana Martín, Catalina Parra Elsa Ruiz, Sara Soler o julia Vicente que eh, esos son pues, nombres que muchos de ellos os sonarán y mucho eh, y nada eh, que muchísimas gracias, que lo hemos disfrutado muchísimo y nada, eh, forma parte del de podcast de Ilustrales que lo podéis encontrar también eh, en Instagram eh, Su página y ahí pues eso, publicita los podcasts, suele hablar de eh, contenido mmm, en formato cómic eh, que tenga pues representación generalmente lésbica, pero bueno, sáfica en general, y representación trans también de vez en cuando, así que eh, nada, os remitimos ahí para que os intereséis si os eh, eh, os interesa, valga la redundancia y <risa> nada, eso que era una cosa que llevábamos eh, mucho tiempo, porque como hemos tardado tanto en grabar porque somos lo peor lo siento así que eh, es lo que tiene las cosas de palacio van despacio a ver, la, la, la vida, eh, los quereceres y demás, pero ya estamos cogiendo ritmo, así que iremos poco a poco poniéndonos con todo lo que nos vayáis escribiendo, pasando y demás, que siempre se agradece. Sí. Así que, nada, ha hacedos cuenta de que si estamos en mayo, vamos por el 8.02, es que vamos a nuestro ritmete, pero vamos. Exacto. Por eso también, eh, el otro día se pusieron en contacto conmigo eh, en Droids and Druids, que es eh, una asociación cultural que tiene podcast, tiene revista, tiene blog y también eh, fueron eh, quienes montaron el premio Terramur de, en Murcia el festival de literatura fantástica de Murcia que se ve que estuvo muy chulo, nosotras obviamente no pudimos ir porque si no pues lo hubiésemos comentado y eh, en concreto me escribieron para eh, decirnos si podíamos eh, leer eh, el la noveleta de fantasciencia puedes llamarme espátula de Celia Corral Vázquez que por supuesto le dije que sí, pero eh, tardaremos, pues eso es lo que podamos tardar. Pero eh, ya que os puede interesar, este esta novelet ¿vale? Puedes llamarme espátula, es el resultado del primer premio droide de novelette eh, sobre fantasciencia. Eh, en la actualidad está vigente, creo que hasta julio o así, el segundo premio droide de novelet Eh, que podéis participar con noveles eh, de fantasciencia, la fantasciencia mezcla, como su nombre indica, eh, fantasía y ciencia ficción vale y hay pues miles de definiciones al respecto si queréis saber más pues eh, a la página web droids androids y, y nada eh, la verdad es que tengo muchas ganas porque además eh, yo participé en ese primer premio eh, droid de novelet no gané obviamente eh, ganó eh, celia y además se ve que es una novela súper divertida por lo que he visto por ahí así que tenía un montón de ganas de leerla y Y nada, y ahora vamos a tener la oportunidad de hacerlo, así que eh, nada, lo haremos a la mayor brevedad posible y pues eso, como también tienen podcast en los que suelen hablar pues sobre todo del género fantástico y eh, pues de cultura política pop eh, temas pues literarios y de cine muchas veces que están muy interrelacionados y series etcétera etcétera pues eh, nada que está muy guay y que si queréis escucharlas pues oye ahí lo tenéis droids androids Y seguro que sabe mucho más de fantasía y de ciencia ficción que nosotras, que en realidad muchas veces la liamos parda. Así que eh, esa era la segunda eh, noticia que tenía yo. Y creo que ya no tengo ninguna más, Rosa. Excelente. Pues eh, yo quería eh, decir... ¡Ué! ¡Son los seis nerds! Y últimamente, antes... Me acuerdo que hace mogollón los seis era como... ¡Buah, qué bajón! Y cada vez... Cada año nos dan más alegrías porque se cuelan como más nombres que nos gustan. Es decir, partiendo por un lado este año desde lo nacional al, al, al grande, al bueno de Bruno Redondo que tuvimos el gran placer de conocer hace unos unas semanas, unos días, unos meses el tiempo es relativo, pero bueno sí, me gusta mucho que nuestro podcast sea todo lo contrario a Disney y nosotras sí hablamos de Bruno exactamente y nada, que tiene como tres nominaciones, mejor serie regular, mejor dibujante mejor portadista, eh, me parece excelente que el culo de Nightwing tenga el reconocimiento que se merece así que eh, enhorabuena Bruno, pase lo que pase, eh, mola un montón, pero es que además luego se con lado nombres que nos, que bueno, que nos molan y que hemos comentado mucho en este programa es decir, eh, tenemos por ahí a Sana Taqueda y Marjorie Liu con The Night haters tenemos mm -hmm. eh, Patos, que eh, se comentó en el Ban Fan de Comic Freaks y que yo, no sé si lo comenté, pero también me lo leí, me, me pegó buen buen Hadouken al corazón mm -hmm. o sea que Jordi Belair eh, en colorista, no sé me, me, me gusta, me gusta lo que veo así que, Jen Bartel, por supuesto portadista, mm -hmm. eh muy contenta, me está gustando mucho, eh, lo celebro. Un brindis por eh, todos los eh, grandísimos, grandísimas, grandísimes nominados a los Eysners. Chipzars, fiesta también por ahí, me cae bien. En fin, pues nada, este esa era así como la, la noticia eh, de, de la actualité, y luego ya más que noticia, era como una reflexión de, ay, qué bien, que, que, que tiene que venir cosas guays, y me hace qué suerte tenemos de estar vivos eh, en la actualidad. Nos hoy sí, estoy... estoy positiva, Maloles, ya está. Estoy muy contenta. Tienen que venir cosas guays y espero estar aquí para verlas. Eh, viene Fast and Furious 10, eh, que uh -huh. creo que ya la han estrenado este fin de semana, ¿no? o, o si no, el Sí, la, la estrenaron este fin de... Yo voy pues a ir el que viene, pero la estrenaron este fin de pues uh -huh. eso, muy contenta, la peli de la Barbie de Greta, de la que lo espero todo, es decir, esta señora no hace más que darme alegrías con sus pelis así que, a, a por ello además versátil como ella una de peli indie eh, con Frances Howe, una de peli histórica con Mujercitas y ahora la Barbie, venga vamos a por ello, yo te sigo a donde vayas uh -huh. y, y bueno, y tenemos tenemos la segunda parte de menos que me mira, me da igual que sea mala yo solamente quiero verlos otra vez en pantalla esos dos, ya uh -huh. está, no no, no le pido más a la vida estoy contentísima y, y y nada y y bueno y de cosas también que vienen eh han estrenado el tráiler de Flash que tú no lo has visto no mal no la verdad es que tengo pero cierta ganas de ver flash o ya, sea es que me además produce uf. una pereza un hastío y una repulsión que es que, que además no Ezra ya se ver. lo está se lo está ganando a pulso y ya no puedo verlo sin decir y cringe, quiero decir con guardianes ya he hecho un poco así de no voy a pensarlo mucho y tiramos palante pero con a, a flash no le tengo suficiente cariño como para tragarme una peli de este señor no y sabes lo que pasa es eh, este señor no de esta persona es una persona no binaria ah, bueno, se identificaba como, como tal eh, a mí sabes lo que me pasa y es que es el mismo estudio que borró Batgirl ya hecha ya sabes entonces mmm, ahora quieren que me interese una película eh, que además van a borrar de la continuidad y de todo si sí, no sé es que además porque las series de DC eh van o no van con esto no, no no no no nada que ver nada que ver de hecho porque de eh, bailar sale en el tráiler sale eh, eh, super womanman uh -huh. cara que no es obviamente la actriz de no, la no, serie. no no no no la, las series de, de la ABC parecía muy por... sí pero las series de la divisi van por otro lado de hecho ya te digo que se ha acabado flash Eh, mm -hmm. la serie de, de la ABC que joder, tenía un montón de temporadas y y nada, o sea van por otro lado y esto no tiene absolutamente nada que ver sí que podrían haber metido a Grant Gustin creo que se llama, eh, es decir, el de la serie de Flash, porque creo que van a jugar un poco con el tema multiversal, yeah. como hicieron en Spiderman, pues podrían haber hecho lo mismo en Flash, pero bueno, no sé si lo han hecho o no lo han hecho, porque bueno, va a salir el Batman de, sí. de Keaton, ¿sabes? O sea, Entonces... En el tráiler ya salía Michael Keaton de sí. Batman, pero Flash era Ezra Miller y Ezra Miller Sí, a, sí, lo sé, lo que... sé. Pues por eso que, que no sé exactamente qué, qué van a hacer. Y es que, ya te digo, me da un poco de pereza porque este es que dudo que sea una película que vaya a revolucionar el género, ¿vale? Porque no lo va a hacer, porque es Flash, ¿vale? Que es un personaje que además mmm, hemos visto muy poco de él en, en las anteriores películas y además es que me la trufa. ¿Vale? Mm. Y encima es para una línea que se va a acabar, porque bueno, han puesto a James Gunn al frente de DC y nos han prometido que ahora sí que sí van a hacer un, un universo cinematográfico de DC que nos vamos a cagar, supongo que es la sexta vez que nos dicen algo parecido pero esta vez es de verdad, no no podemos verdad. no creérnoslo Pro... porque las otras veces no haya pasado ¿vale? prometidito, prometidito, en fin, Exacto. bueno, pues, pues, pues bien pues eso, entonces ¿qué pasa? que pff, es que paso, ¿sabes? no sé, es, es... que de verdad que eh, mi, mi sensación ahora mismo en general con los supers es bastante... Pues, vale, de hecho quizá de todas las que tienen que venir de Super, la que más me ilusiona y con esto ya cierro las novedades que tienen que venir es eh, la segunda parte del Spider-Verso con Miles Morales ah, ¿sí? que también se pues, estrena en, sí, en nada, Llanas. en nada, así que esa y en esa de hecho en realidad tengo un poquito de miedo, porque las expectativas las tengo altísimas, la mm. primera me encantó, eh... es que más tenía tantas cosas la animación era una locura era super fresca, era divertida era lo mismo otra vez, pero totalmente diferente y, y, y la cuestión es que no me lo esperaba con la primera no me lo esperaba era como yeah. más Spider man estoy hasta las narices y, y ahora que espero mucho pues lo mismo me imagino que el contra-hype me hará me hará mella me pero bueno, aún así me la voy a ver porque mira, con que me mantengan la animación ya merece la pena verlo además va a salir Spider-Woman pues guay, pues muy bien embarazada Pues chachi, O sea, que, que bastante guay. Eh, yo es así que le tengo ganas, pero ¿no te da la sensación de que no la han publicitado tanto? Sí, de hecho, es que ha sido un poco... Casi se me olvida. Eh, no me la había puesto aquí la esta, porque es de... Ahí va, que esto está ya aquí. Sí, sí, no... La, la han dejado ahí un poco de tapadillo, pero es que el anterior tampoco le dieron muchísimo bombo a la publicidad y luego fueron las críticas y los fans los que la... Como que le dieron mucha más notoriedad. Ya. Así que, eh, no lo sé... Mm. Ay, mira, yo tengo más, tengo en relación con la animación, ¿has visto el tráiler de Nimona? Sí, no, es decir, he visto el póster de Nimona, pero ¿es verdad mm. que también tiene que estar ahí al caer? Sí, sí, este verano. Madre mía, ¿ves? Hay muchas cosas que ver. Solamente sí, sí, sí. por solamente por ver esas cosas merece la pena estar aquí y aguantar y ir al curro <risa> para pagar las suscripciones. <risa> bueno, me alegro de que te lo tomes así. Sí. Eh, y bueno, también querías hablar de otro estreno que es el de Besos Kitty. Es verdad, X.O. Kitty. Mm -hmm. eh, sí, me lo dijiste hace tres días. Me he visto ya, creo que cinco o siete capítulos. No lo sé, muchos. Está muy bien. Eh, es buena sucesora de A Todos Los Chicos. Que, de eh, los que me enamoré. De los que me enamoré. Eh, efectivamente, se me olvida. Que mande cartas, que, que besé, que que hice. Que me enamoré. Eh, es el spin-off de la hermana pequeña, de la protagonista de A Todos Los Chicos, que me enamoré. Y eh, la premisa es que resulta que esta chica, ya se ha dejado caer en la y que tenía un novio por correspondencia coreano, entonces eh, se monta una peli de esto de papá te prometo que lo hago por los estudios, pero he buscado una beca para irme a Corea, <risa> uh -huh. prometido que es por los estudios y no por mi novio coreano que está todo bueno, prometido, prometidito, y, y se va a Corea a ver a, a su novio y además también empatizar un poco ya seguir eh, a, a poder eh, conectar con lo que hizo su madre porque justo es el mismo centro en el que su madre difunta eh, uh -huh. estudió. entonces con esta premisa se va para allá y luego por supuesto hay enredos malentendidos y jaleos uh -huh. y esta guay tiene representación eh, por ahora el <risa> ya veremos uh -huh. si hay más y, y no se sé, son capítulos muy ágiles de 30 minutos es divertida es sencilla es, es mm, eh, para los fans de los k pero pasado por el filtro de Netflix, lo que sí, significa sí. que no son tremendamente largos y que siguen más los códigos eh, de serie estadounidense normal vale uh -huh. no es como te acuerdas cuando veíamos las series turcas que era de estoy en esta mierda pero tienen sus propias sí. eh, dinámicas y sus propias y reglas uh -huh. claro pues con los con los kdramas pasa exactamente lo mismo sí. que tienen sus ritmos tienen sus sus reglas por ejemplo el el BT el LGBT en una serie en un kdrama sería impensable pues aquí no y uh -huh. y los capítulos suelen ser 50 minutazos y además tienen múltiples rellenos y cosas varias y tal que Todo esto lo digo y, y eso no quita para que yo sea la la fan la gran fan de los K-dramas. Pero bueno, es como un, un guiñito al K-drama desde una perspectiva estad estadounidense, así que más fácil de digerir. Y eh, como comedia ligera adolescente de amoríos, súper recomendable, muy divertida. Uh -huh. de hecho yo creo que la podemos añadir a ese especial que llevamos fraguando desde ni se sabe de, desde Corea con amor, de, uh -huh. en algún momento saldrá decir, en algún momento y era para el programa de febrero pero quien dice que iba a haber programa en febrero <risa> bueno, el caso es que eh, si, sí, tiene buena pinta y yo la veré probablemente la semana que viene también así que, excelente y si no tienes ninguna novedad más nada más yo quería hacer mención a la huelga de guionistas en ¿Sí? hollywood vale, que eh, la asociación de escritores de hollywood está en huelga porque bueno quieren renegociar contratos porque todo el tema audiovisual está en la mierda desde que se lanzaron las plataformas como Netflix, disney etcétera etcétera eh, por ejemplo no sé si lo sabes pero van a quitar willow de la serie sí. del capítulo o sea, perdón de la plataforma de, de disney y van a quitar varias otras series porque de esa forma se ahorran tener que pagarles a los guionistas bueno y al resto de personas que participaron eh, royalties por así decirlo entonces eh, Disney en este caso pero otras plataformas lo han hecho como puede ser HBO Max que también retiró muchísimas cosas hace poco de su catálogo Eh, pues de esa forma se ahorran tener que pagar eh, pues los royalties y reducir el, el número de, de pagos que tienen que hacer Así que se dedican a producir en masa por un precio bajísimo Y luego encima eh, los guionistas y el resto de personas que participan pues no pueden cobrar de esos eh, remanentes Que al final es lo que hace que ellos tengan unos ingresos más o menos estables Vale mm -hmm. Y de hecho, eh, yo pues eso, he estado así informándome medio medio, ¿vale? Tampoco me he metido súper a full porque, en fin, tengo otras cosas que hacer. Pero bueno, lo que se quejan eh, principalmente es que antes eh, las series tenían 24 capítulos. ¿vale? y duraban pues bastante más entonces tú hacías el pitch de una serie y tenías trabajo eh, durante el tiempo que fuese eh, que estuvieses, digamos que eh, escribiendo esa serie y luego durante esas 24 semanas de grabación vale mm -hmm. eh, mientras que ahora eh, punto 1 han recortado eh, el número de capítulos que a nosotras nos gusta porque dices, ah, es mucho más ágil, es mucho más tal. Ya el problema también es que, claro, necesitas a gente mucho menos tiempo, ¿vale? En vez de estar 24 semanas, pues a lo mejor son 8 o 10. Y además... Eh... El, el pitch y el tiempo que tienes para digamos que escribir la, la historia eh, se ha reducido y ahí es donde sí que tienes un grupo de escritores pero luego eh, normalmente esos eh, escritores guionistas seguían eh, durante el tiempo de, de grabación de la serie. ¿Vale? que estaban ahí in situ para hacer cambios porque al final una cosa es tú escribes un guión y otra cosa es eh, la gente a la que eliges para interpretar ese guión y los cambios que pueda haber y pues yo que sé eh, modificaciones sobre la marcha porque ha pasado pues lo que sea ¿no? al final eh, pues una cosa es lo escrito y una cosa es un medio audiovisual en el que obviamente tienes que modificar cosas pues ahora se ve que se ha puesto de moda el eh, dejar simplemente a un guionista que además muchas veces es el showrunner y el problema es que el showrunner tiene que estar preocupándose de muchas otras cosas, eh, pues aunque también sea el escritor de la serie o el guionista principal eso no le permite estar introduciendo cambios en el guión mientras se tiene que estar preocupando, pues yo que sé, sabes de eh, si efectivamente este sitio se puede grabar y dónde está todo el mundo y si han llegado, pues yo que sé las salchichas que necesitaban para grabar el capítulo no sé cuántos entonces, ¿qué pasa? que... Claro, esto a abarata muchísimo las series Básicamente porque no pagas a la gente Y, y obviamente Sobre explotas a algunas Personas y, y, y despides Al resto, y por otro lado también eh, Es que, no me acuerdo ahora Estuve viendo lo que decía El, el guionista de The Wire Que uh -huh. se estaba quejando, que además eh, Digamos que lo que te convierte En un buen guionista, también es eh, Estar en plató Y saber claro. esos cambios que hay que hacer ¿Sabes? O sea, eso es lo que te da madera de, de guionista, lo que te forma y lo que te da cantera, lo que funciona, lo que no funciona, y que eso sí que eh, hace que, que aprendas a, a pulir guiones. Pero claro, si a ti simplemente cogen eh, y te tienen en una salita eh, sin, sin ventanas, escribiendo el guión, y luego a las dos o tres semanas cogen y, y, te, y te lanzan, ¿sabes? y te pagan una mierda, pinchan un palo pues obviamente es imposible que tú sobrevivas durante todo el año con un sueldo pues de dos o tres semanas o sea, que es al final lo que les están dando. Y luego, en el caso de que seas uno de los elegidos para que sí que se quede en el resto de, de capítulos, eh, que sea, pues, yo que sé, pues 10 semanas como mucho, pues tampoco te da para vivir. Entonces, básicamente se están quejando. Por eso, luego también se están quejando eh, en el tema eso de eliminar los contenidos de las plataformas para no pagar royalties, que al final eso es lo que eh, pues a muchos guionistas y supongo que otra gente relacionada también con, con las series lo que pasa es que como la huelga de guionista pues yo me he enterado de eso eh, es lo que pues permite si tienes un año malo, por así decirlo una temporada sí. mala, no te cogen el pitch de la serie que, en la que has estado trabajando pues mm, te permite sobrevivir, básicamente, y Y luego eh, también por el tema de las IAS, ¿vale? De yeah. las inteligencias artificiales, que no lo son, que son simplemente algoritmos Que además lo que han hecho han sido, eh, eh, digamos que perfeccionarlos, robando textos Ha salido ahora uno en el que eh, han cogido los han alimentado a base de fanfics Y es de, ¿en qué, no, no, ¿en qué momento te he dado yo el derecho a utilizar mi trabajo con esto, sabes? Y, y nada, que, que pues eso, que decían que no no quieren sabes que, que se permita el uso de ellas Porque es lo que ya están haciendo en muchos campos, por ejemplo en los de las traducciones Y por eso hay muchas veces por ejemplo que Amazon te pone unas traducciones a series y películas que dices Pero y esta mierda, y es muy fácil, es porque utilizan una traducción automática y la meten Y es de... es una mierda eh, O por otro lado lo que hacen es a muchos traductores Es coger y, y contratarlos eh, Para corregir textos que se han traducido automáticamente Que es muchísimo peor Y se ha comprobado que el traducirlo desde el principio Porque mm, corregir un texto automáticamente que ya se ha creado, pues sí. es una mierda, además queda mucho más forzado, y en fin, en general es toda una mierda, como lo de las portadas con IA, como todo lo que se hace con IA, y, y nada, es una de las cosas que están pidiendo que se regule, porque al final eh, todos estos eh, mierdas lo que sirven es eh, para crear más productos, sobresaturar de, de contenidos que sean, eso, productos, no arte, productos, y y encima pues, conseguir pues despedir a un montón de gente y no pagarles lo que vale su trabajo. Así que, eh, como siempre, el problema es el capitalismo, ¿vale? Pero bueno, eh, así es como se frena a base de huelgas. Y, y nada, yo espero que les vaya muy bien y ojalá eh, esto sirva de ejemplo en otros sectores y, y se luche un poco contra contra ello, porque es que ya hemos tenido varios escándalos de portadas hechas con IAV, Eh, especialmente con el journal o yo que sé cómo se llama, pero bueno el caso es que además esas imágenes no se pueden mmm, vender, por así decirlo, y, y bueno Dolmen por ejemplo ha tenido que cambiar dos portadas de última hora eh, que sepamos porque les pillaron con el carrito del helado que habían hecho la portada con, con IA eh, y, y nada tuvieron que cambiarlas porque aparte se puede meter en un problema legal porque el LiveJournal o como cojones se llame el medio este no permite que se puedan utilizar el contenido que se crea con su programa eh, de forma eh, lucrativa, así que Eh, eso por un lado, y luego por otro lado que eh, simplemente aunque se pudiese hacer, es terrorífico y es una mierda, también ha habido eh, alguna editorial que ha utilizado, de libros quiero decir, que ha utilizado ella y, y nada, es una forma de ser un cutre, ahorrarse eh, el dinero que pues yo que sé, que serán de 100 a 200 euros que cuesta una portada, y esto no es coña ¿vale? y y nada, o sea, ahí denota una dejadez y aparte un pasarse los derechos y eh, el cariño que se puede tener a una obra de arte que al final es lo que tú estás eh, creando y se supone que otra persona está intentando comercializar y bueno, deja hacerle una portada por IA que es completamente impersonal y encima es todas estas aplicaciones están eh, entrenadas con arte robado pues aparte de que sea moralmente esté mal, es que Además es de es una mierda el resultado y solamente denota una ausencia total de cuidado y de cariño con eh, en algo que se supone que luego yo tengo que consumir porque eh, me has dicho que esto está muy bien y es de cómo va a estar muy bien si es que no sabéis ni preocupado de buscar a alguien que haga una portada adecuada, pero bueno, en fin... Y nada, ese es eh, mi enfado general con las sillas, y así que espero que le vaya muy bien a la huelga de guionistas, que nos paralicen todas las series, y y, y nada y que se vayan todos a la mierda, <risa> pero, pero creo que no vamos a tener tanta suerte, eh, porque ya te digo que encima están borrando series que yo entiendo que eso lo están haciendo para presionar a los huelguistas porque es de si no te estoy dando trabajo, no estás cobrando y encima el poco dinero que te puede estar entrando te lo estoy quitando pues eh, Disney HBO, etcétera, siendo eh, los malvados capitalistas que se esperaba de ellos, así que no sé yo cómo acabará la cosa Ay, bueno en fin, pues espero que les vaya bien lo espero, pero bueno, yo que sé, como espero que haya una vida después de la muerte sin mucha certeza. A ver, ¿no? yo creo que sí que, a ver, eh, quiero decir, eh, están haciendo presión, se han paralizado la grabación de varias series y hay mucha gente metida quiero decir, Neil Gaiman está ahí mm. también haciendo huelga, es decir que no es eh, que sean cuatro gatos, es que son todos no, no o sea, es tanto porque sea si el seguimiento lo es decir, me ha llegado y todo el este me... sí. lo que pasa es que me, me haría mucha ilusión que verdaderamente se pudiera plantar cara a la industria espero ya, que aunque sí. mm, mm, aunque sea bueno a medias consigan algo exacto, o sea, yo entiendo que quizá no van a mejorar condiciones todo lo posible pero bueno, eh... o sea quiero decir al 100%, pero bueno, siempre a ver si eso sí, se llega a algo y sobre todo también le llega al público porque es lo sí. que te digo si te crean una serie de conía, uh -huh. o sea una serie que tú metes cuatro eh, rasgos por así decirlo, cuatro mmm clichés y te sacan un cadrama es que sí. justamente lo que hace buenas o bonitas eh, las las series o cualquier producto cultural al final, o no hablemos de productos aquí sino de, de arte, al final son los detalles y la creación que, sí. que hay detrás, los sentimientos, la intencionalidad que hay detrás que hay series que son malas obviamente, y va a seguir habiéndolas ¿sabes? pero Eh, la gracia es que haya un montón de series malas para que de algunas de esas salgan cosas estupendas, ¿sabes? O estas series que tienen tantísimas temporadas, que claro que tienen alguna mala. o Claro que salen 25 series de médicos y 25 de abogados y 25 de la policía cada temporada, ¿sabes? pero Sí, que, pero que si no se permite menos... el caldo de cultivo para que haya una creación, no saldrá ninguna que merezca la pena exactamente, es de yo me imagino que habrá pues guionistas que hayan hecho 35 series, 35 pitch de series que 30 sean una mierda, eh tres no estén mal y dos sean la repera. Pues supongo que funciona así, ¿sabes? Haber hecho un, un par de serie muy malas típicas sobre policías o médicos o bomberos o lo que sea para luego terminar haciendo pues Anatomía de Grey, ¿sabes? Entonces, joder, ¿sabes o Urgencia o yo qué sé, o sea, tiene que haber mucho ley y orden para que pues llegues a hacer Blue 99, ¿sabes? Así que sí. es, es un poco eso, eh, mientras sí. que eh, aquí no ha lugar a ningún tipo de creación ni imaginación porque lo que hacen las sillas básicamente es remozar un contenido que ya existe ¿Sabes? no hay no hay creación porque no o sea eso que son inteligencias no, no son inteligencias los son mm, vamos remoceadores artificiales entonces sí. yo qué sé eh, espero que al menos eso mm, se frene porque en fin mm, es una mierda y sobre todo eso que el, que el público también mm, seamos un poco más eh, exigentes sabes no sé en sí. fin que no, no sé si lo que tendríamos que hacer es por ejemplo no hablar cómo vamos a hablar ahora de guardianes de la galaxia, ¿sabes? Eh, no lo sé, o sea, no sé, me gustaría me gustaría saber exactamente de qué forma se podría hacer algo que realmente vaya a funcionar. Porque, bueno, esto es como todo. Yo qué sé. Por ahora ya te digo que en Twitter, eh, cuando vemos alguna portada con IA, pues nada, coloreas la cara a los responsables y hasta el momento eh, sí que han sé que han echado para atrás. vale sí. Pero el problema es, o, o lo que yo veo, es que sí que es verdad que, que ahora podemos detectar las portadas que están hechas eh, con IA, Y, y además eso en Twitter pues eh, lo decimos, lo vemos y tal, pero no sé fuera de, de Twitter sabes si tú ves un libro en la mesa de novedades y no tienes ni idea yeah. el claro, problema claro. Es, es que hasta qué punto ¿sabes? podemos sí. yo qué sé es que es, es muy complicado al final es dependes de que las editoriales los grupos editoriales tengan un poquito de principios y el problema es que no suelen tenerlos así que en fin, de nuevo el problema es el capitalismo efectivamente totalmente pues por eso que te digo que me gustaría saber qué se puede hacer realmente como, como consumidor en este caso para para evitar eh, que esto prolifere y en el caso de de las series pues eh, también o sea, porque el problema además con las plataformas como Netflix, Disney, etcétera, etcétera Es que tú te suscribes a una plataforma sí. Entonces parece que apoyas todo lo que hace ya a lo mejor es como, no, pero a mí me interesa esto, pero no esto Es de, ¿qué haces? ¿Te suscribes del todo? Pues supongo que sí, ¿sabes? O sea, supongo que tocará Si se ponen con esas, pues supongo que será de Pues nada, chicos Venga. Es complicado y con esto si sí. quieres podemos de hecho enlazar eh, sí. con el tema de Guardianes de la Galaxia sí. y porque al final le hemos visto aunque a Disney no le tengamos especial cariño por múltiples tropelías y demás sí. Así que si te parece hacemos un breve descanso musical y pasamos a hablar de ello Venga, vamos sa Hacemos fuerzas y vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia Vol 3. Y antes de meternos a hablar de Guardianes de la Galaxia Vol, Vol 3, sí que no queríamos dejar de tapadillo, pasa inadvertido que ciertamente es un poco problemático, aunque no de lo peor eh, eh, hablar de Guardianes de la Galaxia, Vol 3 por aquello de que pues efectivamente no estamos nada de acuerdo con muchas de las cosas que hace Disney con la política que tiene, con los acuerdos o, o falta de acuerdos o falta de pagarle a la gente que hace cómics de supers eh, y toma sí. su trabajo por ejemplo, o sí. O yo que sé, o con el tema de eh, contratar, descontratar a actores según lo famosos que sean y, y lo grave que sea lo que han hecho o no. Chris Pratt, no te queremos del todo. Eh, lo que dijo Elliot Page me parece muy cierto. Eh, a, a Chris Pratt había que ponerle la cara un poco colorada porque eh, a, pertenece a una iglesia activamente que apoya terapias de conversión LGBT y eso es deleznable y por más que Chris Pratt dijera que no todo lo que hace su iglesia le parece bien, da dinero ahhh uh... Ay, Dios santo, es que es complicado es decir, eh, y además con la religión es una cosa que me cuesta mucho pasar por alto, eh, respetando las creencias de todo el mundo, sí pero eh, en la medida en la que su libertad acaba, donde empieza la de los demás? Negar la existencia de personas LGBT es terrible así que no, esa no te la paso lo siento, eh, tu disculpa me la creo regular, entiendo que has socializado no, que... como has socializado y te has criado en un contexto cristiano como todos aquí pero luego hay que saber discernir, no sé, en fin eh, la vi con un poquito de agridulzor porque a mí Chris Pratt me bueno, caía y genial te, pero... y que te digo que además eh, Chris Pratt eh, también eh, se metió con el hijo que tiene con Eh, ay, es que no me acuerdo ahora quién es su mujer pero bueno, Sí, la de... Soy... Eh, ay, ahora no me sale el nombre Pero sí, la de todas las películas estas De Scream, de mentirijilla sí. Y la serie esta Que ahora no me acuerdo cómo se llamaba Que era de una madre, que era exalcohólica Pero sí, ay, cómo se llama... Bueno, esa señora, eh, rubia, muy guapa Muy divertida No, no, morena No, yo estoy hablando de la rubia, 100% seguro Espera. bueno no sé. El caso es eh, que, que bueno Que tuvo un hijo que no sé Si tiene eh, Algún tipo de neurodivergencia No sé exactamente oh. cuál Pero bueno eh, no Ana si... Faris, yo estaba hablando de Ana Faris Que sí. es rubia, super rubia ah, Pues a ver pero, pero no sé, lo mismo te estás refiriendo a otra Ahora ya no lo sé A ver, Ana Faris Sí que es... tienen un hijo que se llama Ah ya. sí, sí, sí Sí, pues es ella, es ella, sí eh, Pues no sé por qué pensaba que era otra Bueno, el caso es que eh, Chris Pratt dijo que qué suerte tenía con su nueva mujer por tener un hijo completamente sano ah, y qué tal y qué cual, ¿sabes? O sea, que es que, mm, quiero decir, es un capullo, es un capullo y es una mala persona. Así que eh, ya no es solamente el tema de lo de la iglesia, que también, ¿vale? Sino que eso es un capullo total. El rollo no, es... Esa no la sabía, en serio. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh... Y de hecho, o sea, salió Ana Farisa o sea, ofendida con Obviamente. ese comentario y tal. Y bueno, en fin. Eh, es eh, Chris Pratt. Eh, <risa> que sí, que sí. Que, que lo que pasa es que tiene muy buen publicista. O sea, la diferencia entre Chris Pratt y otra mucha otra gente en Hollywood es que tiene un, un publicista detrás que yo creo que de las 25 cosas que se le pasan por la cabeza, 24 le dice cállatelas. Vale, cállatelas, <risa> eh, a diferencia de, de otros pero vamos, que, que sí eh, por no hablar, ¿sabes? del Jonathan Myers que sale en Quantum Mania que ahora pues está teniendo bueno, no sé si ha tenido un juicio por, por agresión, básicamente así en fin, da, da asquito en cuanto raspas un poquito te salen ratas, así que pero bueno, pero aún así sí que eh, yo quería acabar porque Guardianes me gustó mucho la primera y al final no sé, en fin a lo mejor no, a lo mejor la cuestión responsable habría sido no verla y acabar de hacerle boicot, pero tampoco sé si sirve para algo no lo sé a ver, eh, yo qué sé eh, el... El rollo de todo esto es eh, es la película de Guardianes de la Galaxia dirigida por James Gunn eh, hay sí. un montón de gente famosa, es la tercera parte, tal cual yo que sé eh, y, y saben cómo es Chris Pratt y lo contrataron desde el principio, pues no sé, yo creo que también hay Disney tiene cierta responsabilidad hmm. y Disney, y el director y tal del Jonathan Myers parece que sí que van a hacer recast para Kang ¿sabes? pero también es de, me hace gracia que unos sí, otros no, depende de pues lo bien que caigas, yo que sé sí. es que eh, es muy injusto ya está, es muy injusto y, y, y lo es, punto <risa> pero mmm, no sé, no sé ya te digo que es muy difícil ver qué decisión tomas realmente que valga que sea de peso que tenga alguna repercusión Pero bueno, en fin, eh, yo vi la película, yo fui al cine y la vi, y además lloré durante toda la película, o sea que no puedo, <risa> lo siento, pero eh, en fin, no, no sé cuál es el... Que ni siquiera me afectó para disfr disfrutar de la película, porque al final es, por un lado está star y por otro lado es Chris Pratt, así que no sé, para mí... Pues eso, la, hipocre la hipocresía en este caso me sentó bien, ¿sabes? porque pude disfrutar de la película, y, y nada, no sé, así que, en fin, eh, con dolor de corazón <risa> vamos a hablar de ella, eh, porque no tiene así mucho sentido, también me, me, me tranquiliza el saber que no, nuestro podcast no determinará para que la vea más gente de la que ya la ha visto, ¿sabes? Entonces es un poco como, bueno, tampoco pasar nada, por así decirlo. no es altavoz, es comentario bueno, a ver, lo que sí que quería era decirlo porque tampoco era como sí. que lo quería obviar, está ahí eh, también pasa con un montón de productos podríamos desuscribirnos de Disney podríamos, no sé, hacer muchas cosas y como has dicho tú, aún así podríamos llegar luego a la mesa de la librería y no tener ni puñetera idea si está hecha conía, bueno, lo hacemos lo mejor que podemos y al menos ser conscientes de lo que hacemos es lo mínimo, así uh -huh. que ahí está Eh, yo que sé en este caso no me afectó tanto para verla porque la verdad es que mira esto último del hijo no lo sabía y, y lo otro de la iglesia era como bueno ha pedido perdón y vale yo que sé y lo de los comentarios en Twitter de James Gunn es de bueno joder es de hace chorro ciento la tira de tiempo y gente ha hecho cosas mucho peores así que tampoco tal y, y fui a verla sí pues fui a verla porque si no al final yo que sé eh, tampoco quiero ser cínica de decir no es que al final si no no verás nada no, no pues bueno pues conseguí decir, venga, no me no me es tan desagradable como productos de Harry Potter que ahora la verdad es que sí que me es muy muy desagradable consumir y no por ello tampoco le critico a la gente que lo que lo ve o que lo consume. De hecho, hace poco con el lanzamiento del videojuego de Harry Potter, colegas, bueno, y en redes y tal, eh, tan malo era hablar de ello, como no hablar de ello, como jugarlo, como no jugarlo, yo que sé, cada cual que haga lo que quiera, simplemente sabiendo eh, qué es lo que opina la autora y que cuál es la realidad, ¿no? Pues pues con esto un poco lo mismo. Y dicho esto, esta introducción un poco agridulce, si quieres, pasamos a lo que es en sí la peli. Ajá. Uh -huh porque tampoco hay más que rascar de este tema. Así que vamos a ello ya, obviando eh, a las personas en el mundo real y metiéndonos en los Guardianes de la Galaxia Ball 3. Bueno, pues esta tercera entrega eh, se centra en la historia de Rocket, Raccoon, mapache, cohete uh -huh. y además nos cuenta no, no sé a quién se lo leí eh, en Twitter estas cosas me las tengo que ir apuntando para poder citar como es debido pero esta, esta, este comentario es de una persona mucho más lista que no soy yo que últimamente las series de, y las pelis de Marvel ya no van tanto de que se te muera la esposa o tal sino de superar a tu ex <risa> y me pareció que en esta peli se ve muy bien y que se nota el cambio generacional tanto con el tema eh, eh, superar a la ex como con con la preocupación animalista, los guardianes de la galaxia dicen eh, derechos de los animales y me pareció muy bien y lo pasé súper mal durante toda la peli. Bueno, no sé si sí. quieres contextualizar un poquito más. O, sí. Eh... Eh, a ver, esta es una película que se puso para mayores de 13 años. Mm, y... Hostia, no más. Más para arriba, por Dios. Sí pero si es morbosísima y súper cruel Ay. bueno, a ver <risa> pues fue 13 años vale eh, cuando el resto de películas de Marvel creo que no tienen ese rate vale sino que la tienen un poco más bajo Y es básicamente porque hay eh, escenas de violencia animal, ¿vale? Y eh, mucha gente en Twitter dijo que, que era un trigger warning, que lo hubiese sí, gustado sí, saber, sí, sí. ¿vale? Y que no lo dicen en ningún sitio y que y es que hay gente que he leído yo que se levantó de la sala y se fue. ¿vale? porque le resultó muy muy incómodo para mí fue durete ¿eh? es decir yo lo pasé yo lo pasé muy rego eh, además porque fue un poco como eh, la sensación de eh, la parte del final de Toy Story 1 ¿vale? sí con los juguetes chungos sí. pero muy largo, mucho tiempo mucho rato, yo sufrí mogollón y luego llegué a casa y tuve que abrazar a los gatos porque no quiero que les pase nunca nada malo ay dios y lo peor es que tengo que llevar a esterilizar al mini gato la semana que viene y yo no, como le explico yo que eso, que lo va a pasar mal pero es por su bien lo oh, estoy pasándolo muy mal me hace gracia además que en la peli te ponen a los animales pasándolo muy mal y luego a niños esclavizados esclavizados y me pasé, seré terrible persona, pero lo pasé mucho peor con los animales, oh. que entiendo que el punto es, no se duda que tener niños esclavizados está mal, porque estáis dudando si sacar a los animales de las jaulas, pero yo era como, sí, sí, sacar a los niños, de acuerdo, pero no me dejéis por ahí a los animales, por favor, que los están tratando súper mal. A ver, en supongo fin. que por eso también, eh, digamos, que se ceban más como los maltratan por así sí, decirlo eh, yo tengo que decir que como iba advertida, ¿vale? Sí. ya lo había visto, gente que lo había pasado muy mal yo tenía miedo porque además ya sabes que a mí eh, la violencia sádica, ¿vale? Sí. en plan así gore es una cosa que me da muy muy mal rollo Uh -huh. eh, a mí las peleas bien coreografiadas Y eso cero problemas Pero uh -huh. las cosas que son así Pues más tirando a Gore Me da mucho mal rollo y tenía miedo Porque pensaba que a lo mejor me podía afectar El caso es que me parecen Que hay algunas escenas duras Pero uh -huh. no tuve que taparme los ojos en ningún momento Ni me resultó incómodo de Quiero levantarme e irme uh -huh. Ya te digo que me pareció Que era un poco también como Las imágenes que salen eh, De Thanos torturando a Gamora pero eh, pues eso, con, con animales que obviamente no está bien en ninguno de los dos casos, pero que no. a mí no me resultó tan tan duro también es verdad que mi sensibilidad al respecto de los animales no es la que tiene otra gente ¿Vale? Sí. Entonces simplemente pues a mí es una cosa es un trigger warning que a mí no me, no me desencadena ningún tipo de rechazo visceral vale hay uh -huh. otras cosas que me pueden sentar muchísimo peor esas no pero como cada cual tiene sus propios desencadenantes pues uh -huh. es importante saberlo porque si, si una persona que es muy animalista va a ver esa película yo creo que sí que lo puede pasar mal vale si sí. sí, no tenéis corazón como es mi caso no pasa nada eh, tampoco o sea tampoco son escenas inherentemente desagradables en el sentido de no hay hay un chorrón de sangre ni, ni cosas así vale decirse no sé, pero son incómodas que... no Uf. quiero decir son incómodas claro que son incómodas pero quiero decir como me resultan incómodas otras escenas sí, sí. o sea yo sé yo conozco a mucha gente vale que es de, a mí me da igual que maten a 700 personas sí. en una peli pero como maten al perro me pongo a llorar vale es que pues me, me, me refiero a esa eso. clase de gente soy esa persona <ríe> ya ya por eso pero que te digo que a mí me sabe igual de mal sabes que, que maten a una persona o sea quiero decir si hay una familia con su perro y los matan a todos pues me sabe hmm. mal no me sabe mal que maten a perro que sabe mal se maten a todo el mundo ¿sabes? Ay, yo no sé porque es que como como que con las personas sí que consigo disociar mucho más y el gore a mí no me presenta ningún problema por ejemplo, yo el gore de hecho lo disfruto <risa> dijo la persona eh, un poco desequilibrada no, no yo que sé, que ahí consigo pues lo que dices tú una, una pelea bien coreografiada es violencia pero sabes que nos está ejerciendo contra personas de verdad y nadie está sufriendo y no pasa nada, pues con el gore me pasa un poco eso, pero yo no sé por qué, bueno no. con los animales me cuesta mucho más, porque los veo mucho más indefensos, o no sé o, o lo veo mucho más real ¿sabes? Sí, sé que son situaciones que sí que se dan, ¿sabes? La explotación animal y el tenerlos sí. en condiciones infra infrahumanas, obviamente, pero <risa> infradignas, <risa> sí. ¿sabes? En jaulas, hacinados y tal, y me cuesta mucho. Ya me pasó cuando vi Oquia, que luego me pasé eh, en vegetarianismo extremo como un par de meses <risa> es decir, Eh, eh, me afectan, esas cosas me afectan y la verdad es que yo lo pensaba, digo, a lo mejor aquí un Trigger One no habría venido mal tampoco es una cosa exageradísima, quiero decir yo aguanté la peli eh, con dolor del corazón porque además a mapache a, a Mapache le tengo mucho cariño y que los tratarán mal aunque lo sabía que iba de esto sí, la peli sí, sí. Eh, lo sabía pero me, me costó me costó mucho verlo la verdad lo, lo sufrí mogollón cada vez que salía agarraba <risa> agarraba a mi chico que estaba al lado le cogía la mano y decía ay por favor que, que pare ya y además lo del gato se lo dije a mitad de cine y digo ¿cómo le explicamos al gato que va a ser por su bien? Lo... es el miércoles deseando sí, suerte bueno. en fin Nada, yo que sé, pero bueno, pero luego además es que de verdad que fue eh, además a mí lo de sinceramente la imagen de uy, joder, a quien no le traumatizó todo Story 1 esa parte sí, muy chunga. Sí, sí, sí, sí. Pues eh, todo el rollo de los animales mutilados y con piezas de aparatos y tal, me, me, me recordó muchísimo eso, pero al menos en Toy Story 1, que ya esté la que eso fuera una peli para niños, yeah. era un ratito final y ya está, aquí era como muy largo, salía mucho rato la pobre morsa, sí, con ¿sabes? los párpados cosidos, y el conejo, ¡ay Dios! ¡Ay! Sí, sí, a ver, ¿sabes lo que me eran pasó? Eran imágenes muy chungas. Sí, a mí me pasó que me, me chocó mucho las primeras imágenes, pero como no luego, te luego te lo recuaste. mantienen, ¿qué?, que luego te adecuaste a ello. No, que como lo mantienen a lo largo de la peli, eh, ese shock se pierde, por así decirlo. Es un poco también lo que pasaba en Toy Story, ¿vale? Que cuando sí, aparecían, no es... te daban mucho susto. Pero luego veías que en el fondo no eran malos juguetes, sino que, sí. que lo estaban pasando mal, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco eso, el aspecto monstruoso. Eh, no... O sea, te asusta en un primer momento, pero luego para mí dejaba de ser monstruoso porque el personaje no lo era, ya está. A ver, ¿sabes? de hecho eran eran eran animales súper entrañables claro. y, y les quiero un montón con la fuerza de mis soles. Y es verdad que no era tanto que me diera... Asco, sí, como que lo pasabas mal sino, sí. claro, que sufría de que les hubieran hecho eso entonces sí sí, eh, sí. mal, pero bueno yo que sé, si sí, a lo mejor si convives con ellos te acabas acostumbrando pobre <risa> no, no, sí. no, que te quiero decir que, que por eso, que yo o sea, cuando vi eso pensé como esto siga escalando ya, yeah. sabes, lo voy a pasar mal hmm. pero creo que entra muy, sabes, entonces sí. para mí Fue como eso, un, una, una sensación desagradable, obviamente, porque además es que básicamente eso es lo que está buscando la película. Sí, sí, sí. Y concienciar, ¿vale? Y, sí. y yo qué sé, pero que, que luego ya pues me, me acostumbré o sea, además, un poco. Es que con está. los animales es muchísimo más bestia porque con los niños al final, eh, que también me parece bien, eh, yo qué sé, porque no hay que ser excesivamente sádico con estas cosas, creo yo. No. Eh, al menos en una peli de este tipo, ¿sabes? Si es otra peli tipo gore y tal, pues ya eh, rienda suelta al arte del gore pero aquí como que no es necesario y con los niños sí que se cortaron más y se quedaron simplemente en que los niños en jaulas son un poco como los extras de los videoclips de Shia y ya está, con ropa así un poco de harapos y pelucas horribles sí. es decir, vale, de acuerdo bien Pero eso, y nada, y, y, y creo que no está mal que estemos hablando tantísimo de esto, porque es como la mitad de la peli es todo el tema de Rocket, y aún así me ha dado sensación de que esperaba más protagonismo de Rocket, ¿sabes? que ¿Sabes? Con... Sí, ¿sabes lo que le pasa a la peli? Bueno, ¿Qué? vamos, full spoilers, y uh -huh. es que al final Rocket se pasa toda la película, excepto la última media hora, en coma. Claro. Entonces es, sí que él está teniendo sus flashbacks y todo mm. se hace por Rocket, mm. pero al final Rocket tiene muy poco protagonismo y además es el Rocket de, es, es una historia de orígenes entonces sí. es el Rocket Bebé eh, sí. que es monísimo y sí. eso, eso hace que sea aún más doloroso es el Rocket Bebé que no es el Rocket que conocemos ahora, sabes, con su cinismo y su humor y demás entonces uh -huh. eh, no era el personaje que conocemos ahora, era una historia de cómo llegó a serlo sí. entonces eh, eche de menos a Rocket en la peli, de hecho el que estuviera ahí pero estuviera eh, en ese coma hacía como que la ausencia fuera más dolorosa, yeah. pero bueno no en sé, fin. a mí me, me gusta mucho cómo empieza la peli mm. que la está... Emma Crip está súper bien es sí decir, sí. metido sí, sí, la verdad es que como siempre la música genial, sí, pero no tanto como la primera, yo eh, mm -hmm. adelantando la conclusión creo que me ha gustado más que la segunda pero mucho menos que la primera Eh, quizá porque esta ya la he visto y sí que me ha he hecho un poco de eco con cierto agridulzor hacia el, los actores y demás y el... quizá que no me ha parecido tan buena además, es decir, me parece que eh, en a nivel de ritmo tiene carencias que los flashbacks de Rocket eh, a veces merman un poco y para ser lo principal no me consigues adornar el resto de forma que apoye, eso son como dos historias a la par que no me acaban de funcionar uh -huh. y, y no me funciona ni como peli súper épica ni como aventurilla suelta porque el tono es muy serio y muy uh -huh. triste para con todos los alivios cómicos que tiene Guardianes y de hecho hacían que esos alivios cómicos eh, me, me costaran, me costaran uh -huh. de digerir con el con lo duro de las escenas del pasado de Rocket uh -huh. así que me ha funcionado peor y la música eh, aún siendo temazos de los 90 en este caso uh -huh. eh, creo que no estaba tan bien eh, imbricada como en la primera y de hecho uh -huh. porque de la primera primera me acuerdo perfectamente de toda la banda sonora y creo que las canciones estaban muy bien metidas en su momento sí. y lo asocio sin ninguna duda esos momentos y aquí la verdad es que excepto el I'm a Crip y el eh, no sleep till brookin ¿no? Uh -huh. eh, no no me acuerdo de más así a bote pronto uh -huh. eh, creo que no están tan bien introducidas la banda sonora pero bueno yo que sé puede bueno ser, y el, el, el final el final sí me acuerdo pero ese ya es el paso a los 2000 así que en fin sí Pues, eh, a ver, sí que es verdad que yo creo que la primera de Guardianes fue una novedad. Hmm. Y... También, también eso es un factor, claro. Sí, y fue muy divertida, hmm. muy fresca. Hmm. Eh, tenía muchas cosas, pues eso, muy chulas, muy guays. Y yo, por ejemplo, cuando vi la segunda, eh, me gustó menos, ¿vale?, Sí. Eh, pero lloré como una sí. vamos, como una desgraciada y el caso es que es una película que la he visto luego más veces y es que sigo llorando todas y cada una de las veces eh, con el final de Guardianes de la Galaxia 2 sí. entonces podría decir no, es que a mí la primera me gustó más es que la segunda yo creo que la he visto incluso más veces y, y es que he llorado todas y cada una de ellas sí. cuando es una película que por otro lado tiene cosas que no me que se hacen lentas Sí. ¿Sabes? O sea, todo el tema del padre y de Ego es sí. que es un coñazo, pero es que el final es tan bueno, ¿sabes? O sea, el tema yondo es tan bueno sí. y creo que esta Súper última bonito. película peca de lo mismo y es que tiene, eh, o sea, los sentimientos que van por debajo eh, sí. son tan intensos, por así decirlo, que... Eh, esto ayuda un poco a pasar los ratos aburridos de la peli porque yo creo recordar que es una película que yo que sea a la media hora dije, joder, solo ha pasado media hora, ¿sabes? que se me hizo un poco larga, y es por lo que te digo, porque los flashbacks de, de Rocket y todo esto eran ya un poco de, es, os estáis pasando ¿vale? y, y luego también, eh, mucho regodearse en escenas de, de acción, que dices, vale, ya has hecho la coña, podemos seguir sí sabe y, y es un poco lo que me pasó en Escuadrón Suicida de James Gunn sí. me pareció que eh, el problema es que se regodeaba mucho en todas esas cosas y no le tenías cariño a los personajes y entonces, claro, no te valía la pena ver la película en cambio, en esta, es de sí que hay cosas que dices, bueno, too much, eh, para pisa Alfredo Mag Magdaleno, pero como los personajes los quieres tanto y le tienes sí. le tienes tanto cariño y hmm. con cualquier cosa que hagan es de guaf, qué qué maravilla, ¿sabes? Pues mm, o cómo evolucionan o hay me alegro de que hayan superado esto, de que hayan superado lo otro. Entonces, al final te quedas con eso y digamos que pasas por encima pues uh, fallos o no sé, cositas que tiene la peli que a mí pueden pues eso, no gustarme. Pero ya te digo, es que me gusta como empieza en plan de Chris Pratt teniendo un problema de alcoholismo todo el mundo viéndolo todo el mundo hmm. o sea están en la mierda macho y es de sí. cómo no van a estar en la mierda si es que o sea Rocket hasta los cojones de todo el mundo sin saber qué hacer eh, y yo qué sé eh, tenemos también a Nebula que me encanta en esta peli Nebula en esta peli es esta genial está peta y además me parece que han conseguido eh, sin hacer a Nebula a ñoña hacerla súper tierna y súper sí. preocupada por todos y dentro de su de su carácter de hija de puta dura, badass bitch eh, es, no sé, súper tierna porque además se preocupa desde el principio por Star-Lord el momento en el que se rompe cuando oye a Rocket, que por fin vuelven a ser conscientes, sí. me pareció tan bonito. No, Nebula, sí, sí. Nebula siempre me ha molado, pero sí. en, en esta más está pero, muy guay. Pero que te digo que con, con Nebula han hecho un arco de personaje que sí. me parece una pasada porque en ningún momento hubieses dicho que la primera película que Nebula te iba a caer bien, ah, ya ¿sabes? Ves. O sea, no. <risa> no, no, no. Y además este y además es que a, a personajes así es difícil buscarles redención porque es de... Y lo hace muy bien. Y sin y, y, y sin perderla. Es que me da la sensación de que sigue siendo la misma de la primera película, pero que ha pasado por mucho y se ha dado cuenta de muchas cosas. Sí. Y ha encontrado a su familia. Si al final solo ella quería que alguien le quisiera, sabes ya fuera sí. su padre torturador o yo sí, qué sí, sé. Sí, sí, sí. O sea, al final es que esta es una historia de, de trauma, ¿sabes? De cómo sí. superar el trauma. Sí. Y, y, y, es, o sea, y por eso te digo que es que son personajes a los que quieres mucho sí. a, que han superado distintos traumas, que han estado en distintos puntos de estar bien o estar muy mal sí. ¿sabes? entonces eh, claro que es una película que te apela directamente a los sentimientos y claro que le pasas por alto cualquier fallo porque sí. todo el arco de personaje de Chris Pratt, de sí. estar en la mierda porque ha perdido a Gamora, a Gamora. y luego eh, que darse cuenta de que tiene que pasar página Sí. y de que esa Gamora no es su Gamora. Me gusta mucho que... como lo han hecho. Tenía miedo, tenía este esta peli yo la vi diciendo pues obviamente querría que volvieran a estar juntos, ¿no? Y que no cambiaran las cosas y que todo bien, pero es uh -huh. que no es así. Es decir, eso no, habría, no me habría gust... quería eso, yo que sé, como el niño que no quiere que se separen sus padres. Sí. Pero eh, no era una solución que me pareciera buena, porque no. Gamora, es que además, yo creo que esto ya lo habíamos resuelto con la Wanda Visión, ¿no? Esa persona no es tu persona. Claro. ¿no? Y además es un poco que qué es lo que nos hace ser nosotros mismos? y yo creo que efectivamente son nuestras vivencias eh, y, y las experiencias que tenemos y lo compartido, y si eso no ha pasado, pues no es la misma persona y si lo trasladamos a un lenguaje de realidad y esa persona ya no te quiere por cualquier cosa, ya sea una amnesia de cuatro años o porque ya no te quiere, pues te toca pasar página me es decir, y me gustó, vale, pues les vomitas tus sentimientos porque somos débiles y a veces esas cosas pasan pero no, no te puedes quedar con ella es que no es ella, ya está. Y además es que él hay un momento en el que le dice a Gamora, ellos los saqueadores no son tu familia, nosotros somos tu familia. Sí. Y cuando Gamora vuelve, los saqueadores todos lo sí son su Los saqueadores sí que son su familia sí. y es más, en este caso sí. Gamora eh, tiene al padre que nunca tuvo, que en este caso encima sí. ha hecho ¿sabes? No, el Estalón. El Estalón, perdón. Exacto. El Silvestre el estalón, el estalón, que no sé, no sé por qué médico cirujano ha pasado, pero vuelve a parecer una persona. Sí, exacto. Es alucinante. Enhorabuena, enhorabuena. El trabajo que han hecho es estaliente. Eh, de hecho, es decir, Chega tardó un rato en pensar, pero este es Estalón. Digo, claro, sí, tío. Sí. Que, quiero, ¿eh? que sí, que sí. Es de... No, me gustó muchísimo ese detalle final, porque además la claro. vez que se va y te deja como la puerta abierta a lo mejor sí a lo mejor no no eh, ella tiene su vida y está contenta y está feliz claro así sí, la que gracia, ya está la gracia que te explica esto ¿sabes? o sí. sea o de lo que ha hecho con esta película es un poco de en la vida no hay una única oportunidad ¿sabes? Sí. Gamora no tenía que salir y encontrar a los guardianes de la galaxia Para poder ser feliz sí, Gamora sí. tenía que salir del ambiente tóxico en el que estaba Y encontrar claro. a gente que la quisiese para ser feliz Porque no hay una única persona que te haga feliz Tienes muchísimas oportunidades de ser feliz sabes sí. Entonces eh, me gusta mucho ese mensaje Porque si hubiese sido de No, es que su familia son los guardianes Y por eso tiene que volver con ellos Eso es una mierda, porque al final es de, ¿es que solo tienes esta oportunidad en cambio, lo que muestra aquí es Gamora esta nueva Gamora eh, Va a ser feliz con los saqueadores Y Chris Pratt pues que sea feliz Como como pueda sabes Obviamente lo va a pasar muy mal Porque eh, su novia se ha muerto ¿sabes? Sí. Y es un duelo que tiene que pasar y, y tampoco hubiese sido justo Ni para él ni para Gamora sabes Tener sí. a una Gamora de hacendado eh, Con la que No superar un duelo Y exigirle que fuese una persona Que no era Entonces me gusta esa solución Me gusta bastante Sí. Eh, también te digo eso Que me gusta también mucho eh, Nébula, su evolución ¿Sabes? Hasta ser la mamá De todos cuando <risa> es de, eh, La evolución de, de Nébula Es de yo lo que quería Era una familia y un padre Y ahora me voy a convertir en la madre Que me hubiese querido tener sabes O la figura sí. eh, paternal Barra maternal que me hubiese gustado tener Para toda esta gente sí. Entonces es, eh, también me gusta mucho Y, y no sé, o sea, con Drax y con Mantis pues son menos, mm. pero también tienen Me gusta además porque, vale, Drax y Mantis me pasa un poco como con la como con el especial de Navidad, que me cargan un poco. Mm. Pero sí. bueno, tienen alguna coña que sí que funciona, otras que me son muy pesadas, pero sí que me gusta mucho, en relación con Nébula, eh, el toque de atención que le dan, porque sí. Nébula ha tenido una socialización muy chunga. Sí, sí. Y, y no puede exigirle lo que le ha exigido a ella la vida al resto, de, es decir, eso no se lo puede exigir al resto de gente porque no es sano y no está bien. Sí, sí. Y si no estaba bien que se lo hicieran a ella, ella no puede reproducirlo. Y alguien sí. le tiene que dar un toque. Y sí. ese, ese toque me gustó mucho. Y, y me gustó que luego pudieran borrarle la memoria Drax porque no está muy feo que se... pobrecito mío sí. ojalá, eh. y con al... ojalá y con algunas cosas se pudiera hacer ¿eh? es... sí, pero sí bueno. además es, eh, me gusta porque es, de, es que es muy tonto y es que si todos lo sabemos que es muy tonto ¿vale? pero no se lo puedes decir porque no, tiene otras no, no. cosas pero es que aún así eh, tiene valor Y le queremos, sí, siendo muy tonto. Le queremos tonto. con lo tontísimo que es. Y aunque haga gil y memeces y te saque de los nervios, tienes que encontrar la forma de encuadrarlo. Y uh -huh. si te molesta, pues intentamos que, yo qué sé, la próxima vez lo haga mejor. En fin, pobrecito. Es, es, son tontísimos. En realidad es que es eh, la banda de son todos tontísimos y personaje sí, sí. nuevo que te meten Warlock. Warlock es tontísimo. Hombre, Warlock encanta. es tonto, pero es a morir. Es ¿eh? pero me encanta me encanta <risa> sí sí sí sí otra redención es que te lo digo en serio ¿eh? o sea eh, los guardianes de la galaxia son los despojos de la galaxia eh, en los que mandan a un imbécil del culo a intentar matarlos porque dicen total si es que son imbéciles pues manda a un imbécil también y esto es de la li parda y luego es de bueno vamos a adoptar este que ha demostrado ser lo suficientemente imbécil sabes como para poder entrar en esta panda de imbéciles que somos y <risa> Pero bueno, me gusta además porque tampoco... Eh, es que estaba pensando justo en el momento final cuando se están abrazando todos y Warlock como que les pone la mano encima y les abraza sí. de una forma un poco extraña y Gamora se queda al lado. Y, y con todo este rollo de Gamora me gusta porque te, te, te demuestran que en realidad Gamora es Gamora, y sí, obviamente tiene simpatía por los guardianes, porque sí. tiene la capacidad de tenerla, pero no está en ese punto, ya está, ¿sabes? No, es básicamente como, es, es que... Además, me hace gracia porque Star-Lord muchas veces, muchas como un par de veces lo dice, esto no lo haría mi Gamora, y luego lo dice, en realidad sí que eres ella. Si es que es ella, ya está, es decir, no es ni mejor ni peor, solamente han pasado cosas, la vida, ¿sabes? Ya está. Sí. Hay que no, Y que además, eh, o sea, sí que hace las cosas que haría Gamora Por ejemplo, sí. los niños no mm. Vamos a salvarlos, ¿sabes? O sea, todas las sí. cosas que eso es lo que mm, haría Gamora mm. Pero eh, es que su familia no son ellos Son los ya, otros ya, Y ya, ya está, está estamos pues eso es que es eso es que no teniendo las vivencias que les han unido pues son extraños para ella ya está en fin. bueno qué te parece la aparición de na fili ¡Ah, me encantó me encantó <risa> muchísimo perdón esta estas es de esas veces que jodo el audio ya lo acabo de ver en la línea esto luego tendré que bajarlo pero es que me gustó muchísimo además es que es, es que se es, es que es firefly es el mismo personaje es que no puede dejar de caerme bien nunca este señor como le quiero además es que es que me cae automáticamente bien la escena es tontísima pero tontísima, sí. tontísima les pilla y no se entera de que les ha pillado es decir pero eh, sería lo que haría él me, me, me gustó mucho, me, el cameo me encantó es decir, los cameos me han gustado mucho Estalón está correcto y Nazanfinón es genial y, iba a decirte que luego de la eh, escena final pone que los guardianes de la galaxia, o sea, Star-Lord Star volverá. volverá. Y y es, es una de... amenaza. <ríe> sí. Y es de... Claro, porque, bueno, en fin, con todas las movidas que tiene, como siempre pensadas Marvel, pero mm. sin los guardianes. Porque, claro, escucha, los guardianes de la galaxia ya es que tienes a Bradley Cooper con, con la voz de Rocket, tienes sí. a Bautista, tienes a Vin Diesel con la voz sí, de Groot, de Groot. Tienes a Karen Gillan eh, de Nébula, o sea, ¿Sí? que te quiero decir que es que son ya se les ha ido de presupuesto. Esto. Tienes y sobre todo tienes a a shang al hermano de ella. Sí. de a Kirk de las chicas Gilmore. Exacto. Eh, que supongo que ese personaje sí que lo puedes dejar fuera, ¿vale? Porque no tal. Sí, pero no tiene tantos royalties. No pero... tiene tantos royalties y supongo que Will Poulter, que es el que hace de Warlock, eh, supongo que si lo han metido es porque lo querrán sacar no lo sé, es no que sé. eso ya eh, me da igual claro, no, no, pero el tema es de vale, entonces va a volver seguramente Star-Lord y tal y cual y lo pusieron como, mira, el nuevo equipo de guardianes, porque claro, o sea los guardianes sí. de la galaxia son un poco como los vengadores tú puedes sí. hacer tu mix que te parezca adecuado sí. entonces ¿tú crees que podrían hacer otra peli de guardianes sin James Gunn? puede ser, no me importa es que no. <risa> quiero decir no, en serio, es que ya como estamos y es y de hecho así enlazamos si quieres un poco con Quantum Mania como vale. ya en los planes de Disney eh, tienen que sacar pelis porque parece que si no la, la máquina de imprimir dinero se les colapsa y, no. y sé que van a sacar productos porque aquí es que a veces ya de vez en cuando sale una peli buena que me llega al corazón o una serie que me encanta, pero también Disney saca muchos productos, si es que al final es una gran compañía capitalista pues no lo sé y me da un poco igual eh, en el sentido de que si me sacan algo más no tengo tanta fe en que vaya a ser algo genuino y más un producto con un refrito de los actores a los que sí que les cuadren bien los royalties y les hayan pagado y en ese momento no hayan hecho ninguna guarrada que haga que sean tan deleznables como para que Disney tenga que tomar cartas en el asunto siendo Disney Disney así que no lo sé no no lo sé y, y no te, no tengo fe la, o ilusión y he perdido la ilusión en los supers sí Bueno. Es, es un poco, quiero decir no luego sí que llegan pelis puntuales que me gustan es decir, sí, sí, sí. Eh, Kamala Kam me lo pasé muy bien y, y yo que sé eh, y hay cositas por ahí que sí que me hacen más ilusión a spider-man en el spider verso que es otra franquicia y otra cosa pero también le tengo ganas pero yo que sé, esto me es, si me hacen otra más me va a sonar efectivamente a Quantumania o la avispa y hormiga atómica o yo que sé o <risa> ni siquiera he visto la última de Wakanda todavía, porque uh -huh. es como ya les he perdido la cuenta, y de hecho te voy a decir una cosa me he empezado a ver Quantum manía y estaba tan desconectada de todo y me yeah. ha importado tan poquito que me he hecho una siesta que no veas <risa> lo siento, sí, y, sí, y sí. Paul Rudd me cae súper bien, y Lily ¿cómo se llama? Evangelii Lily eh, Evangelii Lily también me cae bien bueno pero... pues espérate porque tuvo unos comentarios antivacunas que... <risa> ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ya vale, en serio, que deja la gente de ser horrible, eh, búscala en el busador quiero buscador. decir, si soy Búscala sí, sí. Y, y busca no polémicas quiero. Y ya está Quiero decir, soy una persona humilde que no cree ser eh, no quiero ser vara de la moral de nadie y veo Guardianes de la Galaxia porque les tengo cariño y sé que no es lo más correcto, pero porque la gente se esmera en hacer cosas malas, porque porque en fin. Bueno, pues la cosa que qué, qué qué pasa al final con la peli? ¿Merece la pena, me la acabo o la dejo ahí, porque ver, tremenda siesta me he pegado. A ver, yo te digo que eh, la única peli de Ant-Man que vi en el cine fue la primera y no me gustó. ¿vale? Yeah. en el cine, luego la vi en mi casa y dije, pues está graciosa y la segunda de Atman y la avispa, que la pusieron fatal y no sé qué, pues yo la vi en mi casa y oye, pues bien pero es que esta, ni viéndola en mi casa ¿sabes? o sea eh, a mí Atman es un personaje que me hace mucha gracia porque eh, está hecho para eso, para ser un tonto y además eh, eran como peque... valga la, la gracia no películas pequeñitas de Marvel <risa> pero eran es que aventurillas, claro, pero es que ahora cogen y me lo mandan al eh, universo rando, ¿sabes? Sí. y entonces eh, ya ese costumbrismo que tenían sí. las películas de, de Ant-Man que le pegaba también al personaje ¿vale? Sí. Eh, desaparece eh, por otro lado la gracia de ant es que es un ladrón y por eso lo contratan, ¿vale? Para hacer de ant -Man. es de necesitamos a un ladrón. Y entonces en la primera película hay un robo, y en la segunda creo recordar que también, porque es de lo que va ant ¿vale? De robar, de misión imposible para tontos, ¿vale? Entonces eh, en esta tercera, o sea, de hecho incluso eh, la idea de volver atrás en el tiempo en Endgame, Él lo, lo visualiza como un robo en el tiempo, ¿vale? Mm. Eh, porque es el, el que llega del un mundo cuántico. No mm. sé si recuerdas la peli de en Endgame. Pff, eh, aparecía porque alguien tocaba una furgoneta o algo una así. Una rata, es que... una rata. Sí, pero rata. el caso es que él luego vuelve y es el que les dice algo así como se puede viajar en el tiempo, vamos a hacer mm -hmm. un robo en el tiempo. Y, y bueno, y al final es de game es robar las gemas del infinito en el pasado. Sí, sí vale entonces es de vale ok tiene su gracia eh, andman tiene sentido ahí pero claro en esta no es eso vale hay un momento que dicen sí, tengo que hacer un robo en no sé qué pero vamos como para justificarlo no es un robo eh, no tiene absolutamente nada que ver es más bien una extracción de rescate vale y, y entonces pues pierde un poco la esencia de, el, de lo que es el personaje para mí es ¿eh? para mí y además el mundo cuántico este me recordó tanto a una serie de Star Wars Es que tienen un momento de escena de cantina y todo Y de pelea en cantina Entonces, eh, hay droides Hay droides cuánticos y, y fue como, me pega tan poco Que encima hayáis puesto eh, justamente a estos personajes A hacer... Una película de Star Wars, pero de Marvel, ¿sabes? O sea, es de qué necesidad, Disney. Si ya tienes todas las series de, de Star Wars, las películas de Star Wars, ¿por qué querías hacerme Star Wars en una película de Marvel? ¿Sabes? Es de haber dejado a, a Ant-Man en, en San Francisco, ¿sabes? Y, y no haberlo enviado al universo Star Wars random, refrito, pero no lo vamos a llamar así. Entonces... Me, pues, o sea, sí, vale, la vi Pero que me pasó un poco sin pena ni gloria Y además todo el rato pensando ¿Pero qué hace este aquí? ¿Sabes? No sé eh, Sí que me gustó algún momento del final En el que sale Michael Douglas ¿Vale? Haciendo de super mega friki Y, y ya está O sea Eh, bueno, hay un cameo que no sé si has visto, ¿no? porque te habrás dormido... No, acaban de llegar al mundo cuántico, Michelle Pfeiffer se ha dado cuenta de que no compartir información está mal, <risa> ya está Vale, bueno, pues te digo que eh, sale Bill Murray ¿Ah, sí? sí. <risa> <risa> sale Bill Murray eh, y ya está y bueno, y otra cosa que me hace mucha gracia es que eh, sale Kang, ¿vale? Uh -huh. que es eh, eh, Jonathan Mayos, que es el uh -huh. que Bueno, ha tenido estos problemas y tal, probablemente lo recasten, pero bueno, yo voy a hablar del personaje, de Kang, ¿vale? Uh -huh. eh, las siguientes fases de Marvel son eh, el legado de Kang o Kang no sé qué. Bueno, el caso es que Kang va a ser como Kang, el conquistador, va a ser el malo malísimo uh -huh. eh, de, de Marvel, del futuro, ¿vale? Como eh, en su momento fue Thanos vale mm. Y el caso es que ya hemos visto acá Kang como le han dado pal pelo En la serie de Loki Y mm -hmm. ahora aquí otra vez Entonces, me tiene que dar Ese tío las vibes De Es Invencible eh, qué miedo me da Porque es de si ya lo han ganado dos veces Y es que encima lo han ganado por un lado Loki y su novio que no es su novio <risa> eh, Y luego eh, Ni más ni menos que Ant-Man ¿Sabes? O sea <risa> ant y han Ping y su ejército de hormigas o sea eh, tronca, <ríe> no sé o sea mmm, me parece que han como quemado cartuchos muy rápido no sé yo cómo van a conseguir un personaje que realmente diga uff, me da mucho miedo, en fin, no lo sé el rollo que, que nada eh, es una película, pues, oye mira, me alegro de haberla visto en mi casa eh, dura dos horas ya aún así se me hizo un poco larga y sin más, es que no, ya te digo, no tiene más Han... voy a seguir viendo la reina Charlotte y Exo wey, eh, Besos Kitty uh -huh. pues me, me sale más a cuenta sí, al final es que al final es eso, estamos saturados de tantas cosas que ver, es que hay muchísimos es que estamos es que... saturados como para ponerte a ver cosas que no Hay que muchísimas no cosas nada. y ya lo que eh, el tema es este, que ya el planning que es un poco, por eso también con lo del final de, eh, y volverá a estar lo eres de, pues por supuesto, si aquí nadie, ya. no vais a dejar morir a nadie eh. es decir, vale si habéis matado a Robert Downey Jr porque no le podéis pagar <risa> ya. Ah sí, mira, eh, eso que me habían dicho que la película de Guardianes de la Galaxia que ay, que eso que era muy dura y que era muy triste y no sé qué no sé cuánto y es de ya, pero no mata a nadie Yo esperaba no, no, no. que matase a alguien. Ya, yo también. Yo estaba esperando, digo, a ver quién diña. Es decir, sí, sí. no sé, porque es como muy de final, de cierre. Y no, simplemente sí. se reorganiza la gente. Es decir, sí. pero bueno. Pero es eso, que ya estoy un poco perdida con las fases. Y, y, a ver, y tampoco es que no sé, habrá cosas que sí que me gusten puntualmente pero ya no tengo tanto interés o tanto fomo de perderme algún estreno, sí. porque sé que algunos me van a gustar más y otros menos, ya está con tranquilidad sí, yo creo que esto lo hemos, o sea, lo hemos hablado en otros momentos y es hablar de las cosas con Laj que sí. ya no tengo las ganas que tenía antes de ver todo en sí. el momento en el que sale y es que si no lo veo, Dios mío, me muero porque sí. creo que ha llegado un punto en el que eh, nos hemos saturado tanto de todas sí. las cosas que hay y es que por un lado están las películas por otro lado están las series, por otro lado están los cómics, por otro lado están los libros por otro y lado los está... videojuegos, madre mía tengo que jugarme el videojuego de Guardianes de la Galaxia que lo ponen súper bien Pero sí que, es decir, sé que hablan de todo el tema de, de, de, de mapache y, y todavía estoy como muy tierna y no sé si estoy preparada lo voy a dejar ahí un poquito en el congelador <risa> <risa> pues eso hasta, hasta que me sienta con ánimo Pero que hay muchísima cosa, es imposible Es que es... tienes una, una cantidad infinita de ocio Entonces, claro, es imposible mm. estar al día Y es que además, eh, antes aún podías intentarlo, por así decirlo mm. Pero es que ahora no llego, o sea, es imposible no, no. Tendría que pasarme todo el día 24 horas viendo cosas Y no puedo, ¿sabes? O sea, tengo una vida Entonces, eh, ya te vas perdiendo cosas por así decirlo y al final dices, "¿Sabes qué? A tomar por saco todo, ya veremos." Y no básicamente. Sí, sí, sí. Y ya te digo, Guardianes de la Galaxia es la primera película que he venido a ver al cine desde hace un montón. Desde hace, o sea, de, de Marvel. Quiero decir, no, sí. porque yo vi la de Thor Ah, es verdad, no, yo también. Sí, sí, sí lo comentamos, lo van Thunder, sí, es verdad. Sí, ah, eso sí, es que sí. tenía muchas ganas. Sí. Pero quiero decir que eso fue en verano, Taika, White en sí, sí. Taika Trust. Sí, pero vamos que no veía una película Sí, sí, en Marvel desde ya es que además antes de eso, por ejemplo, la de Doctor Extraño tampoco la vimos, etcétera, La vimos en... en mi casa. Claro, claro, pero que no la vimos en el cine. No, no, Entonces, no. Que no. es de... es que claro, no no tampoco doy para ir al cine pues eh, También tanto... ha habido una pandemia decir <risas> Sí, no, no, no, pero me refiero a ahora ¿Sabes? Sí, o sea, sí, que sí. ya Más o menos con tranquilidad Puedes ir al cine sí, y, sí. y no sé, o sea Me estoy viendo que tengo como muchas películas Que ver en el cine porque eh, Tengo que ver la de Fast and Furious 10 y tengo que ver la de Spider-Verso, ¿sabes? Uh -huh. y es de, joder, y he visto hace nada Guardiares de la Galaxia, es de, coño, pero es que ya o sea, escúchame, tres veces en tan poco tiempo que no me da que nos pues... alarguen la fiesta del cine, que no por favor, tengo que ver la de Almodóvar Luis. también hay que ver también a Javier Bardem ponerle la voz, no sé si le pone la voz o, o hace del padre de la sirenita, pero sale en la de la sirenita. Uf, no, esa no pienso verla. Ay, sea, sí. como niña Disney lo tengo que hacer. Este es un que trato conmigo sé. misma. No, no he visto, no he visto ninguno de intenté ver el retalín de Mulan y o sea, en la evacción, perdón, de Mulán y uff, no sé eh, eh, ese, no sé si lo comenté pero me enfado un mogollón porque pervierte mucho del sentido original sí, eh, sí. se acerca más a los orígenes chinos, pero a lo mejor los orígenes chinos son mucho más machistas, ya. así que en fin, eh, no, no me ha, me ha costado, yo pero me los he visto todos, es decir, Aladdín eh, obviamente la Cenicienta que fue casi antes de todo este rollo, la Cenicienta Aladdín, la Bella y la Bestia, Mulán así que yo la Bella la Bestia Sirenita. creo que la vi contigo, porque porque me la pusiste tú Obviamente. en Albacete. Es decir, es, es, es, sí. en plan, porque te dije, pues yo no la he visto tal y me dije, es, ¿Qué es horrible, la... tienes que verla. No es tan horrible, no es de las peores. Sale dan Stevens, le sí, quiero mucho. Sí, sí, creo. Y es sí, la bella y, y la, la bestia que me gusta mucho. No sé, en fin. No eh, sé. No sé la veré eh, así que pues más cosas que hay que hacer demasiadas cosas hay que ver si sí, no es... es que al final tampoco puedo ir todos los fines de semana al cine entonces no. pues eso que te pierdes cosas sino sí, cuando se leen los cómics y ¿eh? si se pintan los muñecos y se juegan los juegos no se puede ¿eh? muchas cosas yo yo ya te digo que eh, pintar muñecos no lo voy a hacer por el bien de todos los presentes. Vale, porque imagínate que cojo uno de tus muñecos y lo pinto rosa. A lo mejor te mueres, ipsofactos. Así que no Vale, luchaste. no nadie te porque, porque sufrir. No. Bueno, en pues fin, eso. pues en con fin. eso yo creo que, que lo, lo hemos cubierto, ¿no? El programa, lo hemos conseguido. Sí, yo creo que hemos hecho una explicación de mierda de la película de Guardianes, pero ya está hecha, así que eh, y, y voy por hecho que prácticamente todo el mundo la ha visto, así a que... A ver, lo doy por hecho, porque si no eh, se la hemos reventado y a quien... Es decir, es eso, si no la ha visto, ¿para qué estás escuchando esto? Mucho no quieres, gracias, gracias a quien nos quiera tanto. Eh, y si la has visto, pues tampoco te hace falta que te la contemos, así que además tampoco lo íbamos a contar con gracia, era más compartir el, los sentimientos que ha sido de lo que hemos venido a este programa. Qué bonito. Sí, sí ¿no? En sí. fin, y con eso yo creo que podemos despedirnos, ¿no, Maloles? Yo creo que sí. Ya sabéis dónde encontrarnos. Somos Fangirl Podcast con dos R's en Twitter y con tres R's en el resto de sitios. Eh, ya está, no voy a decir <risa> <por redes sociales. risa> Y ya sabéis, Ale <risa> Así que nada eh, Nos vemos el, Nos vemos no, nos escuchamos el mes que viene Para el próximo programa Si sí hay suerte, iba a decir si Dios quiere Pero probablemente Dios no querría Si tuviese opción <risa> Si así tiene que, voto en si esto no suerte. querría Así que no la repan ¡Pinfla! Vamos a joder, <risa> seguiremos por aquí <risa> En fin Pues eso, si hay suerte. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Adiós.